10 de la mañana, 11 minutos. Ángeles, ya está pronto uno de nuestros columnistas para esta mañana de martes. Exactamente. Nuestro querido Guillermo Mació. ¿Cómo estás, Mació? Buen día. A ver si nos está escuchando, si lo Guillermo. Nos teníamos? teníamos por interno ahí. Bueno, claro lo vamos a recuperar sí. que con Mació vamos a seguir hablando de estos temas pero desde un lado que me parece que es muy importante que es la conducta humana ¿no? eh, el antes, el durante y el después de la pandemia pero vamos a ver si, si lo recuperamos a él estábamos nosotros ya hemos tenido algún acercamiento al tema del que va a hablar hoy Mació que es eh, una pregunta una interrogante que nos queda de qué va a pasar después eh, creo que a medida que pasan los meses y la pandemia no solo no amaina, sino que pareciera que por momentos se pone peor eh, se nos aleja más el después pero hay que pensar en el después ¿no? será a mediados de año, como se dice después que, que hayan hecho efecto las vacunas no sé, ha, habrá que ver pero esperamos a a tener eh, un después A ver ahora Ángeles A ver Guillermo Te escucho mejor ahora Muy bien, muy bien Bueno, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. con muchas ganas de conversar con ustedes Muy bueno Yo decía, nosotros recién estábamos hablando con un virólogo, con un especialista eh, hablando obviamente del coronavirus pero decíamos que contigo íbamos a hablar desde otro lado sobre el tema porque creo que es el tema con el que vos venís hoy tiene que ver con la conducta humana ¿no? Claro, y, su, y su vinco con los bienes materiales sí bueno, contanos Entonces, por dónde viene la preocupación o, o, el, o veo, el estudio yo creo la preocupación mía es después que pase la epidemia cómo sigue la historia sí. ¿no? Sí. porque si es un problema de población es decir, es un problema que se genera por una determinada densidad de población, una sobreocupación del planeta Tierra o un abuso del uso de los recursos naturales, particularmente los no renovables, habrá que imaginar un prototipo de ser humano totalmente diferente del que es ahora. Si uno estudia la historia encuentra a lo largo de ella distintos prototipos de hombre el hombre y el hombre y la mujer obviamente fueron evolucionando según etapas históricas con un interés central si tú miras el hombre de la Edad Media lo que le interesaba era la comunicación con Dios por eso sí. se hicieron ...todas las peregrinaciones para recuperar Jerusalén... ...después vino el hombre del descubrimiento... ...que quedó fascinado con las tierras nuevas que conquistaba... ...después fue el hombre del Estado... ...después fue el hombre de la Hidalguía... ...después fue el hombre que vino a medida que avanzó la tecnología... Hasta llegar al que somos nosotros Que lo que hace feliz al hombre Es el consumo El sí. homoconsumense El hombre consumidor Que permitió el desarrollo feroz Del capitalismo El que sigue Va a, estar a restablecer O no Una relación amistosa Con la naturaleza Y ahí que habrá que llamarle El hombre ecológico Ese hombre Que está germinando va a ser el que siga al que somos ahora o no explico? sí, claro es, es decir la modalidad de, eh, el prototipo de hombre que uno mira para atrás ha ido evolucionando en una dirección que llega a lo que estamos viviendo hoy un choque, una confrontación porque ese hombre, consumidor se apropia de manera exagerada desproporcionada y no amistosa con los bienes de la naturaleza y la naturaleza le responde. Y por lo tanto ap aparece aparece lo que hoy estamos viviendo, que es una pandemia. ¿Cómo sigue la historia? ¿Hay un relacionamiento amistoso o hay un relacionamiento inamistoso? Y entonces habrá un tipo de hombre diferente, que no sabemos cuál será. Claro. Mientras tanto... En el proceso que estamos, ¿seguiremos en un proceso descendente en el número de habitantes del planeta? ¿Será estabilizada la población en un determinado nivel o seguirá reduciéndose? Esa es la interrogante que tenemos y no sí. hay para eso. habrá esa conducta que vos decías del consumo, ¿no?, que define sí. al hombre como consumista, ¿está...? muy potenciada, muy estimulada, desde todo punto de vista, lo que desde hace años ya se habla de que uno de los paseos de esta época es ir a pasear a un shopping, eh, claro. desfilar frente a vidrieras, incluso terminar comprando cosas que no, no precisas que no fuiste a buscar, pero estaban allí y algo tenías que comprar y compraste, Claro, Incluso desde lo, lo industrial se fomenta. Leía un artículo en el que hablaba de lo, la diferencia entre los juguetes de antes y los de ahora, que antes, claro. por ejemplo, vos podías comprar un, un mecano y construías propuestas, no sé qué, pero ahora eh, no tienen límite los juguetes constructivos son series infinitas para que vos tengas que seguir comprando y comprando y comprando. Es una claro, conducta, está... digo desde punto de vista cultural, está muy incentivado. pero bueno, por supuesto, que sí, el capitalismo, la, que, en el el capitalismo es una mundialización de operación sobre la población pero es, es comprar, no es pensar, no es dialogar, no es el turismo, un negocio gigantesco. Entonces, o seguimos en esa en esta línea o cambiamos de hombre civil a lo poico. Ese restablece relaciones amistosas con la naturaleza. Ese hombre ha tomado conciencia porque mientras no tome conciencia va a seguir la naturaleza pasando la cuenta, claro. simplemente. Claro. Y, y el vivir el momento es la otra, ¿no? El gastarse todo, ya sea el agua, ya sea agotar la tierra, eh, lo que sea, pero ahora, para tener ahora el resultado. Bueno, ahora lo que hay que hacer es simplemente hacerse el, el, el hombre el hombre tiene que comprar, consumir lo básico y tomar conciencia de que la relación con su medio ambiente no es apropiarse de cualquier cosa, no es fertilizar la tierra hasta envenenarla. Sí. El hombre ha hecho toda una cantidad de artificios científicos que destruyen la naturaleza, tal a los bosques. Es impresionante. Lo que, eh, si uno mira cómo era el planeta Tierra hace 100 años y lo mira ahora, el desastre que ha hecho, la traza ecológica que deja en los bosques, en las selvas, en las tierras fértiles, eh, en los glaciares, todo eso significa que el hombre como es hoy, como somos, no puede sobrevivir. Es, o sea, para pandemias que matan gente... Fíjate que ahora, ahora en este momento, los muertos por el coronavirus en los Estados Unidos solamente son más que la suma de los muertos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam. Sí. Para que veas el poder que tiene la naturaleza frente al hombre. Claro, Puede liquidar claro. la especie humana si esto sigue tranquilamente. Sí. ahora en esto del consumo y del apoderarse de los medios naturales, ¿no? de nuestra naturaleza eh, ¿cómo convencer a los que han decidido vivir de esto? digo a las grandes empresas, empresas que no tienen bandera, no tienen patria eh, el, no hay fronteras no hay nada, lo único que les interesa es aumentar sus ganancias que son los que realmente se apoderan del agua, de la tierra y de todos los recursos naturales ¿Cómo convencer? ¿Cómo llegar? Y bueno, lo que pasa es que hay que sacar ciertos paradigmas de la mente del hombre. Ningún hombre puede ser propietario de la Tierra. no puede, El hombre no puede emitir un título de propiedad sobre la Tierra porque él es un usufructuario transitorio, y detrás de él viene otro. Hay que modificar las bases del derecho de propiedad. Son cosas revolucionarias, pero que, que son necesarias. No puede haber más propietarios de la tierra. Son usufructuarios, y por lo tanto si es usufructuario tiene que cuidarla, porque atrás de él vienen otros. El derecho de, trans, de transmisión hereditaria de la propiedad, de la tierra es una invención capitalista que tiene que desaparecer punto entonces pero eso, tú, tú, tú te ríes pero lo que pasa es que es así es El hombre así, sí. es un culturario transitorio por muy pocos años de la Tierra. Y la Tierra no es propiedad de nadie, es un bien común. Y hasta que ese principio básico, no es lo mismo que si uno comparara metros cúbicos de aire o metros cúbicos de agua, sí. no puede ser, son bienes comunes para todos. Sí. Por lo tanto, la tifundista, que es una propiedad que viene de la edad, Antes de la Edad Media, la propiedad era comunitaria. En la Edad Media se inventó la propiedad de la tierra. Y seguimos con ella. Entonces hay hombres que tienen miles de hectáreas y hombres que viven en, en la calle porque no tienen ni siquiera dónde poner el catre. Sí. Bueno, eso es tan simple. Es como si se se pasara la propiedad privada los metros cúbicos de aire. No, no tiene sentido lo mismo con el agua. Son bienes comunes para todos igual. Entonces hay que romper esquemas tradicionales que sin ellos este drama seguirá hasta que venga una catombe mayor. Claro. Ahora, vos decís, Guillermo, cómo influye esta etapa que estamos viviendo con la pandemia, ¿no? Que es como que pone te da la impresión de que queda todo suspendido en el tiempo hasta que pase la pandemia. Pero, ¿cómo va a influir? Sí. Por ahí viene tu pregunta. Se te va la voz. Digo, que Se la la viene voz. tu pregunta de qué va a pasar después de la pandemia. ¿Qué hay después por la influencia ah, que estás ejerciendo que, ahora? Que, que, ¿Cómo sigue? Y bueno, primero que nada, ¿qué cambiamos? Porque sí. después hay que hacer la evaluación de por qué por qué pasó esto no fue un accidente esto tiene sus consecuencias y sus consecuencias el hombre las entiende o sigue la pandemia o viene otra manifestación de la naturaleza claro eh, es decir si el hombre no cambia esta es una señal muy importante que está dando la naturaleza al hombre si los científicos se hacen los tontos y siguen pensando los regímenes políticos y de propiedad que actualmente están vigentes, y seguirá otra pandemia de otra manera hasta que haya una reacción, una revolución mental, sí. no industrial ni tecnológica. Estamos sí, pasados de tecnología y atrasados en la ética. El tema de la conciencia. Claro, el grado de conciencia... Eh, eh, eh, yo te diría que la conciencia ha sido anestesiada por la propia tecnología de la propiedad es, es verdad, es verdad mira lo que no te dice una oyente desde Suecia Clair desde Suecia dice completamente de acuerdo con Mació de esto somos todos responsables con el desastre claro. que hemos llevado el medio ambiente y cuando digo todos, somos todos desde los todos, padres todos. que alimentan a sus hijos con Nestlé y luego son grandes filósofos hablando del medio ambiente y no se ve que se tome conciencia dice Claira, a la que le mandamos un abrazo grande bueno, muchas gracias, muy, me, me, me, me llena de orgullo esto eh, hay cosas tan elementales tan elementales, que uno no se da cuenta que las aceptan como normales. Pero ver el Montevideo a un portero de edificio que barre la vereda todos los días con agua sí. que ha sido potabilizada, es un absurdo. Con sí. una manguera, es ¿no? Un sí. con la manguera. Y el sí. tipo que lava el auto con agua potable en él, y va al lavador, y para peor paga, paga para que le llene el auto con agua potable que ha sido todo tratado para solo para consumo humano. Entonces son absurdos del capitalismo extremo. Yo no diría capitalismo, el consumismo estúpido. Sí. El consumismo estúpido. Hay que hay que ridiculizar al consumidor fanático, al tipo que va de shopping, el tipo que está contento porque compró un determinado artículo, ese tipo hay que ponerlo en ridículo en la televisión, en la radio, hay que degradarlo, que sea una figura cómica, hay que convertir al consumidor en un en un figurín cómico, el propio de burla. Porque si no si seguimos promoviendo el consumo. Y el gobierno, y las autoridades, tienen que tomar medidas respecto a la publicidad. La publicidad es aberrante, porque demuestra que la felicidad es tener un bien. No es la publicidad del Estado, debería ser cuidar la tierra, cuidar el cielo, cuidar el agua, comportarse como un ser civilizado y no como una bestia consumidora acá otro oyente que no puso su nombre dice gracias Mació siempre tan claro y acertado sí, te, la voz. te decía que hay un oyente acá que te saluda pero es un oyente que no pone su nombre dice gracias Mació siempre tan claro y acertado eh, ah. hay eh, por supuesto que ir para ir redondeando eh, el tema de que vos planteas de la de la publicidad y de todas las formas que hay de potenciar esto y que hace sobre todo eh, que se dirija hacia los niños que ya van creciendo con otros valores ¿no? y, con, claro. y con otra ambición bueno eh, otra cosa que yo quería decir también Ángeles es la responsabilidad que tienen los dirigentes políticos sí los dirigentes políticos, que son los personajes que más llegada tienen al público, porque son los que hablan por la televisión, monopolizan los medios de comunicación, tienen tribunas excepcionales como son la Cámara de Diputados, las Cámaras de Senadores, las cadenas de televisión, todo, deberían hacerse cargo de la formación de la conciencia ecológica empezando por ellos mismos. Y no son un ejemplo, los dirigentes políticos deberían ser ejemplos para el público, no lo son, son anti-ejemplos, porque habla son de componendas de diligencia de gobierno nada más y todo lo demás no les importa un rábano. Sencillamente nunca vas a escuchar a un diputado, a un senador o un ministro y menos a un presidente como algunos presidentes que tenemos que hablan casi todos los días por cadena de televisión, sí. nunca lo vas a escuchar hablando con una un principio de educación este medioambiental favorable. No está en el discurso político y por lo tanto no está en la agenda política y por lo tanto no está en la conciencia de los ciudadanos. Sí. ¿Y si no se habla, menos se hace? Pero es que no no se habla porque parece que es un tema íntimo ¿Un tema que... no tiene nada que ver de incómodo tiene que ver con un compromiso con el futuro de la sociedad un programa político igual y en toda la mayoría de los países que haya un compromiso con una política ecológica medioambiental favorable a toda la sociedad no existe claro. entonces bueno. Si sí, los, los líderes políticos que son los que ejercen el poder en la gestión pública no hablan de eso, estamos perdidos. Acá desde Buenos Aires te saludan también Jorge, dice Tremendo Mació. ¿Eh? Tremendo Mació, dice Jorge, desde Buenos Aires. Sí. Te saluda. No, no te escucho la última parte, ¿sabes? Que te saludan desde Buenos Aires también. Ajá. Bueno, desde bueno. Buenos Aires tenemos que hablar de una audición especial porque el proyecto de, de desagüe de aguas flacuales que está en proyecto en Buenos Aires y en la capital federal es sencillamente escandaloso, conspira contra la convivencia. Pero después de eso, a eso le voy a dedicar una especial sí. atención porque vale la pena que la ciudadanía uruguaya se entere de lo que está pasando en Buenos Aires con respecto a la evacuación de aguas placales de toda el área metropolitana que el proyecto piensa descargar toda el agua, todas las aguas servidas del Gran Buenos Aires y sí. del Buenos Aires en el Río de la Plata. Bueno, ¿te parece dejarlo ese tema justamente como tema ya marcado para la próxima? Sí. Muy bien, muy bien. El proyecto de red de aguas cloacales del Gran Buenos Aires y el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires en el Río de la Plata. Muy bien. Macio, es sencillamente sí. escandaloso y que me sorprende que ninguna autoridad uruguaya se haga se haya dado por enterada y ha alzado la voz lo voy bueno. a plantear con todo detalle en un lugar donde tenga mejor audición, mejor recepción que ahora Bueno, a ver si si escuchás este audio que te mando precisamente desde Buenos Aires Sí, buenos días al equipo de Mañanas de Radio un fraternal abrazo a Mació a la distancia y una de las cosas de que la aclaración que el otro día tuvimos charlando con algunos compañeros acá, y gente de Argentina, es que Mació decía sobre el, el tubo ese que hacían a 10 o 15 kilómetros que tiraban toda la materia, hacia el río de la Plata. Eso ya está hecho. Aparentemente, por lo que me han dicho, se ha hecho en total silencio y ya se ha hecho. Pero bueno, es un comentario. Lo otro es preguntarle a Mació eh esto del consumo no será que tendremos que edificar de alguna manera con paciencia, con lucha, con nuestra tarea de construcción de la sociedad del hombre nuevo? Bueno, ¿qué pregunta, eh? Bien, Ángeles, recuperamos a nuestro compañero demógrafo Guillermo Maceo para este tramo final. Guillermo, ¿estás por ahí? Sí. Bueno, y nos decías que llegaste a escuchar el, el mensaje de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, lo llegué a escuchar. Bueno, eh, te voy a hacer escuchar, y eh, más allá de si Ángeles quiere alguna pregunta final, algunos mensajes que han seguido llegando acá a estudios. Eh, vamos a ir a un mensaje en audio. Bueno el único país que no recicla la basura es el Uruguay el único país en el mundo que hace lo que eufemísticamente llaman relleno sanitario y que no es otra cosa que enterrar la basura bajo tierra y lo más dramático es que entierran los peores contaminantes como son los, los plásticos que acaban contaminando no solamente la tierra, sino también el agua potable, el mar y el aire. Gracias por todas tus enseñanzas, Guillermo. Bueno, Guillermo, no tengo claro el nombre de quien envía esto, quizá ahora me lo quiere enviar. Gerardo y Alicia dicen, gracias Guillermo, ahora los gobernantes cúpulas sindicales, grandes medios, nos tratan como consumidores y no como ciudadanos. Fraternal saludo de Gerardo y Alicia. Eh, Soledad dice, los ríos contaminados hoy pueden absorber el coronavirus. Deja la pregunta planteada. Y Marta dice, buen día, muchas gracias por acercarnos a una persona con tanta capacidad didáctica y dice, las palabras de Mació son la continuidad de muchos de los pensamientos de Rodolfo táliche de hace 50 años o más el capitalismo ha sido el sistema que va destruyendo el equilibrio totalmente en el planeta y ha logrado que grandes sectores de la sociedad no tengan arraigo, empatía con nada muchas gracias, dice Marta bueno, muchas gracias Ángeles, no sé bueno, si quedaba algo. Eh, creo que por ahí vamos redondeando, ¿no, Guillermo? No, pero yo quería decir una ¿Sí? cosa muy importante. Bueno. Que, que, por ejemplo, el ejemplo más dramático que tiene la ciudad de Montevideo es que antes la leche se distribuía en botellas de vidrio con tapitas de cartón, se sí. la dejaban en la puerta, tú la consumías, dejaba la, pues, la botella limpia a la mañana siguiente venía el lechero, cambiaba la botella bocilla por la botella llena. Era sí. todo un circuito de reciclado de un envase lavable, higiénico, que duraba muchísimo. Se cambió por la bolsita de plástico y hoy Montevideo, con la misma población, con los mismos consumidores, tira a la basura 400.000 bolsitas de plástico a la basura que no se recicla. Es decir, hay un retroceso fenomenal en la distribución del lechos en una ciudad relativamente pequeña, que como es Montegreo, de 400.000 bolsitas de plástico que van a la basura todos los días. Eso es retroceso. Simplemente la voracidad del mercado era más conveniente en basar la bolsita de plástico que hacer el ciclo de limpieza y lavado de la leche y uno vio un artículo que era perfectamente reciclable y que funcionaba perfectamente sin el negocio del plástico. Eso es capitalismo perverso y pereza idio de una cooperativa de productores de leche, nada menos ni nada más que eso. Entonces, decimos si no se cambia es porque el poder político no quiere. Sí, sí, claro. Y cuando dejamos de producir vidrio acá, ya empezamos. Claro, cuando entonces cada ciudadano que va a comprar la bolsita de leche y tiene un principio ecológico, no la compre. Y yo quiero ver qué hace con Aprole si 200.000 200, ciudadanos conscientes de Montevideo pasan tres días sin comprar leche. Sí. Y volver a la botella de vidrio es ecológicamente amigable es eh, reciclable, es eh, más barato pero simplemente para la empresa no le interesa el bien ciclo. Guillermo te mandamos, industria... te mandamos un abrazo grande desde acá y quedamos ya con este tema que marcabas, que creo que va a tener audiencia no solo en Uruguay sino que me va a tener en Buenos tema, Aires en particular repiten el tema, repite en el tema el tema que tiene que ver con Buenos Aires y la forma en que se deshace Ajá. de la, las aguas la, cloacales, ¿no? La forma que ¿no? se Buenos Aires, sí. Ahí está. Voy a dar la audición exclusivamente. Muy bien, Muchas muy bien. Muchas gracias a los clientes a los compañeros y a todos. Un abrazo uh -huh. grande.